Bueno y de regreso aquí a Alto Calibre Radio Show Ya tú sabes, sobrepasando las 650 mil personas de Radio Escucha Y eso es gracias a todos los Radio Escucha, ¿verdad? Que tenemos también online, ya tú sabes A través de wwwalto Y bueno, directamente Desde Puerto Rico, desde el 787 Ya tú sabes, dándole la bienvenida Por primera vez al prototipo A Jayco, Jayco, dímelo Oye, ¿qué estamos pasando? Gracias a la gente de Alto Calibre Show Para recibirme aquí, hoy, blanco Vamos a la liga, papi Vamos a salir aquí en Tarifa y probamos pero gracias a bien. Oye, tú sabes, Jaico, este, volvemos otra vez, te damos las gracias que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe por aquí con nuestro show. Dímelo, Jaco, ¿en qué te encuentras trabajando ya ahora este básicamente para tu disco? Mira, estamos trabajando ahora mismo va a salir el y está esperando por los pasos que va a dar, este, va a dar la compañía este, ¿te refieres que todavía te quedas con W Récord para sacar tu disco o hay negociaciones con otras compañías con otras casas disqueras ¿qué es lo que hay ahí con, con, con el disco de Jayco No, no, no para nada definitivamente somos la compañía líder seguimos trabajando juntos como siempre por eso yo siempre cuento En el remix que me están tentando Que fue con Jessy Terrero, un, un video muy costoso y muy saludable para nosotros Para tanto y para mí porque estamos trabajando A esos niveles, a los altos niveles como están trabajando ellos Y lo hicimos bien gracias a la la gente le ha encantado y es lo que estamos trabajando Pero me refiero a que el disco esté escrito porque yo lo tengo escrito Completamente, ustedes saben que yo escribo mis propias letras Y tenemos ya todo el laboratorio hecho solamente estamos esperando el movimiento por verdad que obviamente pues tú también este dice y mencionas dice que tú eres el líder ya tú sabes de, de este movimiento tú sabes tú fuiste el que creaste esto estamos hablando cuando cuando dice eso me imagino que es a la música terno verdad como ahora se está mezclando pues el reggaetón con con la música disco claro. este que va a ser de tu disco viene así básicamente la, la mayor parte un 80 por ciento de tu disco o la gente puede encontrar también este reggaetón música terno este su balada este que la gente puede esperar ahí y si tiene algo unos features ya que nos pueda dar un adelantito, ¿verdad? Si, si es que se puede.. Dice que está el género, está mejorando, también te damos las gracias a ti, ¿verdad? Porque no muchos, por lo menos este, en este género, en el reggaetón o en el género urbano, este, podemos ver a un artista cantando y bailando la misma vez, ¿verdad? Como tú lo estás trayendo como tú lo estás trayendo ahora a, a, a este campo, tú sabes, hay algunos sí que se hacen y se acoplan, este, obviamente, pues, con los bailarines, pero tú, aunque seas solo, tú sabes, tú cantas y bailas, tú cogiste clases de baile, tú empezaste bailando primero antes de cantar, este, ¿cómo es que viene esto a, a, a las manos de Jayco? Es un movimiento muy grande el que vamos a hacer, este, yo creo que, que la, la comunidad de bailarines son unas personas excelentes, yo vengo de ese mundo y sé el trabajo que pasamos, eller man kan... eso sí que me alegra bro y me gustaría verdad que no solamente tú que todos los artistas verdad te pusieran de su parte y también hicieran un, un gran show así como tú lo estás trayendo aquí ya tú sabes lo que es bailando y cantando a la claro, misma vez tío. este Jenko, antes de que salgan los vaqueros 2 o después que salgan los vaqueros 2 tú sabes puede la gente escucharte en un varios en arti que no sea de la compañía w White record tú sabes de, de estos varios artes que la que diferentes compañías inventan o, o lo que hay los vaqueros 2 y después tu disco y ahí más nada no mira por ahí det är också Es así, así que, contra Jacob, ¿verdad? Yo creo que la compañía, pues, se va a seguir poniendo más sólida y fuerte, porque, ¿verdad? Si Dios lo quiere, pues, también, pues, se unen a su compañía lo que ha hecho Willy Randy, que todavía, pues, no sabemos el estatus, si ya firmaron o no han firmado. Pero si firman, ya tú sabes, claro. pues, bienvenido sea también para la compañía mm -hmm. W Record y te esperemos también que, que tú tengas también y los tengas en featuring en tu disco. Jacob, para contrataciones, donde la gente se puede comunicar, ya tú sabes, para que puedan contar con, con tu servicio. 787 781 787 1 7 Ahí pueden contratar a hacer las negociaciones que quieran para Jayco el prototipo, ustedes saben Bueno, pues ya tú sabes, te damos las gracias a Jayco Y presenta por aquí lo que es Millonario en Alto Calibre Radio Show Oye papi, esto es el conto de Jungle Franco el bolita está en la casa, vos cuido de la el prototipo Esto es Millonario, y está escuchando Alto Calibre Súbelo, ¿ok? El prototipo Oye papi, esto es Welcome to the Jungle Para la calle me voy, porque me siento en radio que explote yo 30 con pulseras de diamantes acuesta bajo el volante por si se volaba En la calle, el que suenan el disco Hasta que se gualle, hay mucha gente Que habla miel de mi, pero de frente no hacen Nada, Si que muéranse todos en su Cuentreadas, yo la grabo y ni las pauto Y en la cabina no me aguanto Me puedo quedar jugando grandes Spout Todo el día, oye Esmeralda, desde el 2000 tengo las cuentas salda y tengo Como 10 millones en la espalda pop, pop, Ya no fumo chelo, yo estaba Patinando en hielo, hice mil promesas Con Dios en el cielo, dejé la marihuana Y de la noche a mañana probé La fama y vi como se me viraron palmas de pana millonario yo voy yo hotel hotel, te en la enguela con con asientos de piel edificio y oficina recogiendo alquiler. Oh, we Welcome to the jungle Tú no te has dado cuenta, chico. La mente maestra. Betty, Victor, Dennis, el, el oído biónico. Prince, Franco, Jacob. Welcome to the jungle boy. Ustedes sailing. El prototipo. Los 19 papi. Esta double white record. ¡Ah!